2015 ...y hoy lamentablemente tenemos que tratar la emergencia alimentaria, ¿no? Yo recordaba el noviembre del 2015, sancionamos una ley... ...que era la, una ley de promoción a la industria satelital en la Argentina... ...y hoy estamos tratando una emergencia alimentaria después de cuatro años. Esperemos que podamos trabajar eh, a partir de diciembre de este año... Y, y reparar todo el daño que ha hecho el neoliberalismo en la Argentina. Está circulando un video en las redes, ¿no ¿sí? es oportunidad de verlo, de la intendencia de Lanús, en la cual aparece la boleta Una de boleta frente cortada. ¿cortada? ¿Cuál es la ¿Cómo ves, digamos, en el distrito, en Quilmes, en Lanús, en la zona azul sí, de esta están, posibilidad? están intentando hacer esa campaña, ¿no? Pero porque subestiman a la gente. Ellos creen realmente que que la gente es tonta y que que tienen posibilidad de mantener municipios cuando eso es eh, imposible en función de, de lo que la gente ve. En Quilmes, por ejemplo, se ha recortado en las áreas más sensibles, en salud, en educación, no se ha hecho... Ni una sola vivienda y las obras que estaban eh, para infraestructura social, no para vivienda, se han abandonado. Entonces, eso los vecinos y las vecinas lo ven. ¿no? Así que creo que, por más que tengan intención, fue contundente la voluntad de, de la mayoría de los quilmeños, bueno, de, de los argentinos y de los bonaerenses en agosto y que se va a ratificar en octubre. Gracias. Gracias. Gracias. Una preguntita Lo escuchaba hace un rato al diputado Rossi que en Santa Fe, por ejemplo, hay eh, mesas con comerciantes, con distintas fuerzas sociales, que están tratando de atenuar el impacto de esta de, de la, las necesidades del pueblo. que incluye la ley en ese sentido? Eh, bueno, a ver, la realidad es que hay distintas... La, la ley, la emergencia es eh, para calmar la necesidad más urgente que es la de tener comida todos los días pero hay distintas medidas que van en este sentido, que lo hemos planteado desde hace tiempo no que es la emergencia tarifaria la emergencia laboral para poder frenar la destrucción que se está teniendo de las fuentes de trabajo y el incremento de las tarifas que genera justamente que se cierren nuevas empresas comercios pymes así que es un combo hay que hay que hay que tener una mirada integral para cuidar lo que hasta hoy tenemos y que no se sigan perdiendo y luego el, el gran trabajo o el desafío es reactivar la economía y, y salir de todo tipo de emergencia y para terminar hay a ¿Puntos concretos son siete proyectos que se sintetizaron en uno? como ¿Cómo es el esquema de sí, la ley que se va así a terminar? Sí, así es. Terminan siendo siete o más, creo, proyectos con la misma temática y se ha logrado un solo dictamen. Muchísimas gracias. No, gracias.